11.41 minutos. Vamos a quedarnos con nuestro espacio、eh, relacionado con el consumo, consumo, cuidado,、eh, que vamos、eh, a, bueno, pues a abordar, como decimos cada semana, ya lo saben. Nos centramos en、eh, las novedades en este ámbito y en concreto en el día de hoy, por ejemplo, en temas que seguro que son de su interés,、eh, sobre todo el de la revisión del gas. Esto es algo cíclico.、Eh, vamos a referirnos a,、eh, bueno, pues reclamaciones、eh, que pueda haber, lo que hay que tener、eh, presente. A la hora de la revisión del de, de gas, de la instalación del gas, o también、eh, vamos a hacer referencia al céntimo sanitario, porque、eh, seguramente haya personas que nos estén escuchando, sobre todo profesionales, empresas, autónomos, que、eh, estén pensando, en, y bueno, puede que hayan solicitado información ya sobre la reclamación、eh, de lo que es el céntimo sanitario y de la devolución definitiva por parte de, de Hacienda. De、eh, ese impuesto sobre hidrocarburos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado、eh, ilegal. Parece que ya hay bastantes、eh, reclamaciones en este sentido ante la agencia、eh, tributaria. Nos vamos a referir a estos dos temas, pero antes que nada,、eh, damos ya la bienvenida a Natalia Rojo, como saben, integrante del Gabinete Jurídico、eh, de la Unión de Consumidores de Cádiz. Natalia, quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar, si, va,、eh, si te parece, Natalia, con la revisión del gas. Esto es algo、eh, cíclico, ya decimos, la verdad es que cada año se producen, nos habéis comentado en muchas ocasiones, numerosas reclamaciones en este sentido por fraudes, estafas, lo que es la、eh, revisión de la instalación de, del gas. Y me comentabas que, bueno, pues últimamente, de nuevo, os han llegado numerosas llamadas en ese sentido, ¿no? Pues sí, la verdad es que han existido numerosas llamadas en este sentido con respecto a, a lo que son、uh, a la hora de ese control periódico que se tiene que hacer sobre el gas y pues que han sido engañadas. En total han sido unas 2.000 personas engañadas que, y esos engaños pueden oscilar entre cobros entre 50 euros y 2.500 euros. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad elevada. Eh, hace poco nos hicimos e c o y así lo comunicamos de que se había dado conocimiento por los medios de comunicación sobre que se había detenido、uh, por parte de la policía una red delictiva dedicada a estas estafas en, en la revisión del gas. Todo el mundo tenemos que, que tener en cuenta cuando lo comentamos una y otra vez que con respecto al gas, al gas、eh, canalizado que tenemos en casa, pues para que esa Cuando vienen a, a, a nuestra casa a hacernos la revisión, son ellos primero los que nos llaman. Nos llaman y nos comentan que tal día va a ir una persona para realizar una revisión del gas. Por lo tanto, no va a aparecer por nuestra casa ninguna persona diciéndonos así, mira que vengo a hacerte la revisión del gas. No. Siempre nos van a llamar con, con antelación. Esta revisión se hace cada, cada cinco años y nos van a llamar con un mínimo de cinco días de antelación. Y、entonces nos, nos van a decir, pues va a estar persona. Puede que algunas veces nos den el número de la persona que va a ir a, a hacer esa revisión. Y si cuando llega esa persona no estamos seguros de, de eso, pues tan sencillo como pedirle el número de identificación que ellos tienen, llamamos a la empresa del gas y decimos, mira, tengo en mi casa tal persona con este número de identificación para ver si es la persona que tiene que hacer la revisión. Entonces le dirán si sí o si no. Por lo tanto, vemos que no No va a llegar ninguna persona a nuestra casa diciendo, pues mira, vamos a, a realizar la expresión del gas, que es obligatoria, no. Siempre va con antelación no, se nos van a comunicar.、Mm -hmm. Y en el caso de, por ejemplo, como puede ser el, el gas butano, que somos nosotros los que tenemos que pasar esa revisión, somos nosotros mismos los que vamos a llamar a una empresa para que haga Esa, esa expresión.、Y、en、por、el caso tanto, de Ubrique, bueno, pues son, son los casos. Estamos hablando de gas butano, por tanto,、eh, hay que tener claro, esto en cuenta. Claro, que es que también muchas veces no, cuando viene n una revisión, dice: Mira, vengan a la revisión del gas, pues a lo mejor dicen: Ah, pues yo tengo butano, y la persona, como le da igual, pues te dice: Sí, sí, también venimos a pasar a esa revisión, a la revisión del gas butano. No somos nosotros los que vamos a tener que llamar para realizar esa, esa revisión. t e n e r en cuenta que muchas reclamaciones que nos han llegado ya incluso se han llevado el termo de su casa. Se han quedado sin termo, se han quedado sin la instalación y han tenido que empezar a hacer todo el proceso de esa forma. De nuevo, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de, de ver esas revisiones y de que no debemos abrir la puerta cualquiera, como siempre hemos escuchado. No, Lo primero es que、eh, no puede entrar nadie en nuestra vivienda sin nuestro permiso. Así que, si no quieren que entren, policía,、eh, guardia civil y, y ya está. O sea, no puede entrar, sea el del gas o quien sea, no puede entrar desde luego en nuestra vivienda si no le damos permiso, si se cuela, bueno, pues le pedimos que、eh, la abandone. Porque ya decimos, lo importante para evitar este tipo de fraude siempre nos lo comentan, no, no esperar la llamada. Eh, incluso, eh, bueno, lo cierto es que la propia compañía Repsol envía una carta unos meses antes、eh, avisando de que,、eh, bueno, pues va a llegar a, al final lo que es ese plazo de cinco años y que por tanto se acerca la revisión. Te ofrecen un número de teléfono donde puedes contratar al propio técnico de Repsol y si no, bueno, pues es la persona, el usuario, el que. Tiene la potestad de llamar a quien quiera, siempre y cuando te vayan a hacer、eh, b、bueno, u、pues, eh, esta n o p u e e s revisión que esté homologada, evidentemente. En el caso de Ubrique, ...bueno pues hay varias personas,、eh, varios profesionales que lo pueden hacer perfectamente,、eh, tanto por la empresa Repsol como por otra empresa. Quiero decir,、eh, al final se trata de que puedan darnos esa revisión homologada y no otra serie de.、Eh, ...bueno pues, Porque u e s p también ocurre n o que en vez de hacernos la revisión, al final, porque no están homologados para ello, Al final, lo que nos dan es una especie de, de contrato de mantenimiento que no sirve absolutamente para nada. h、eh, a y que,、eh, ya decimos, si se quiere cumplir la ley, contar con la revisión, por tanto, de, de, los cinco años, ¿no? Y ser nosotros, ¿no? Tomar la iniciativa, ser nosotros, llamar a Repsol o a otra compañía,、eh, o a otro profesional,、eh, y no, bueno, pues abrir la puerta al primero que nos llegue, ¿no? Claro, siempre tener en cuenta de que no van a aparecer como decimos de la nada y van a decir, mira, venimos a, a, al gas, ¿vale? No va, no va a ser así, sino que van a ser, van, primero se van a poner en contacto con nosotros y vamos a tener la comunicación de cuándo va a venir y como estamos hablando del tema de Butano, siempre vamos a saber quién es la persona que va a venir, incluso cuando hablamos con esa persona pues decimos, mira, tal día, tal hora va, va a venir usted aquí. Por lo tanto, que nadie abra la puerta a esas personas que dicen: Mira, venimos a la revisión del gas y la verdad es que no tenemos idea de, de quién es.、Hmm. Eh, creo que el precio, por cierto, para las personas que están escuchando, el último que veía hace unos sesenta y tantos euros, puede subir algo más o menos, depende bueno,、pues、también de la mano de obra que aplique la, el profesional, pero que debe estar en esa horquilla, sobre sesenta, setenta euros, no más. También, cuando, cuando vamos a proceder a llamar, pues, pues, ...pues hacemos preguntas a la persona: mira cuánto、uh -huh. lleva por, cua, por ser la revisión, y lo vamos a saber. No que no hemos encontrado gente que le han llegado a hacer una reclamación y que se le han hecho una revisión y le han cobrado 2.500 euros.、Sí. Ahí llegamos a un p r e c muy elevado. e s t a fases auténticas,、eh, que evidentemente, tal y como está la situación. Que、eh, bueno, pues evidentemente puede、eh, ser todo un problema para una persona. Pues,、eh, sí. De todas maneras, si nos hacen la revisión y nos piden eso,、eh, lo mejor es no pagar y bueno, pues reclamar antes que nada, porque es evidente que por ese precio es muy raro que nos puedan hacer, aunque nos cambien toda la instalación del gas, que nos puedan cobrar eso, ¿no?、Eh, claro. De todas maneras,、eh, hay que insistir, ¿no? Que nosotros llamemos y que、eh, también es cierto que las prácticas que suelen, cuando se producen ¿no? este tipo de, de fraudes, Las prácticas que suelen aplicar es la de、eh, siempre fijarse en viviendas donde hay personas mayores.、Eh, se trata de intimidar, además, si no se hace la revisión, les vamos a cortar el gas. Eso es imposible, no pueden cortar el gas. Y, y bueno, aunque tengan razón, que tenemos que pasar la revisión. Eh, la Haremos c u a n d o nosotros queramos, bajo nuestra responsabilidad, siempre hombre el, dentro del plazo es lo, lo lógico, pero llamando al profesional que nosotros queramos. Es un poco lo que tiene que quedar claro para que esas amenazas no surtan efecto. n o Claro, no, no tengamos miedo a eso, pero la verdad es que siempre suele ser a personas mayores lo que suele pasar con este tema. Pero no hay que tenerle miedo y cerramos la puerta y si, te, y si vemos que procede de algo, pues llamamos a, a la autoridad local y, y para que se solucione. Sobre todo porque además se estará haciendo un favor a otras personas n o que puedan ser eh, estafadas. Eh, será un favor para、eh, bueno, pues da, darlo a conocer a las autoridades. Incluso nosotros muchas veces lo comentamos: que nos llamen por aquí a la radio, porque esto、eh, va por、eh, oleadas. Y cuando se produce algún tipo de estafa de este tipo, son personas、eh, que suelen venir de fuera y que、eh, van visitando、eh, diferentes domicilios para realizar en un día pues, numerosas,、eh, numerosos fraudes. n o Claro,、mm. es, es así.、Mm. Bueno, pues eh, queríamos eh, recordar esta cuestión sobre lo que es la、eh, revisión de, del gas.、Eh, últimamente es verdad que no nos han llegado ninguna llamada en ese sentido, pero bueno,、eh, cada cierto tiempo s i s t i m o s que esto se suele producir. Y en el caso, por ejemplo, de la Unión de Consumidores de Cádiz, como nos dice Natalia,、pues、han、eh, ido multiplicándose las llamadas sobre esos fraudes en la instalación del de gas. En、otra cuestión antes de terminar, Natalia,、eh, que bueno, pues es de plena actualidad porque, por ejemplo, ayer mismo eh, pues, eh, se recogían en los medios de comunicación declaraciones del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se refería a toda esa polémica sobre el céntimo sanitario. Bueno, polémica que ya ha dejado clara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha declarado ilegal este impuesto sobre hidrocarburos. Ahora se está en el proceso de ver. ¿Cómo y cuándo se va a devolver? A, quién, ¿A qué persona? Y lo cierto es que ya existe un modelo、eh, normalizado para solicitar ese impuesto,、eh, la devolución de, de ese impuesto que se haya pagado, lo que hayamos pagado de más para el céntimo sanitario, en,、eh, bueno, a la hora de, de llenar nuestro vehículo, el, a la hora de visitar la gasolinera.、Eh, lo que ocurre es que sí que es cierto que hace falta la, la factura, y esto suele ser. Habitual que, sobre todo, bueno, pues, mantengan esos tickets, esas facturas, personas、eh, que estén relacionadas en su ámbito profesional,、eh, bueno, con el transporte o que lo necesiten, ya decimos, a nivel profesional. Pero bueno, cualquier persona que pueda justificar, como decimos, a través de, de factura, s、eh, eh, ese cobro indebido del céntimo sanitario en el pago de, de la gasolina en los últimos años, puede solicitarlo. Y la novedad es que, como decimos, la agencia tributaria. Eh, ya ha colgado en internet, en su web,、eh, una solicitud,、eh, un modelo normalizado sobre el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos. Ese es el eh, titular,、eh, bueno. esa es un poco la denominación. Y bueno, pues、eh, me imagino que esto de todas maneras irán conociendo más detalles en estos días, pero lo cierto es que al menos、eh, cabe destacar esta cuestión que se puede solicitar ya a través de la agencia tributaria, ¿no? Pues sí, se puede empezar a reclamar. La gente tiene que buscar lo que es el modelo 569, que se encuentra ya ahí. Y como bien has dicho, pues uno de los problemas que nos encontramos es que necesitamos esa factura o ticket que, que digamos, que, que hemos pagado ese impuesto. Hay que recordar que este impuesto se exigía en todas las comunidades autónomas, excepto en Canarias, Ceuta y Melilla, ¿vale? para que lo sepa todo el mundo. Que si, por ejemplo, han ido a. A Ceuta, a Melilla, pues si han,、eh, si, han, eh, si han echado allí combustible pues,、eh, y tienen la factura, esa no, no sirve porque no, no se exigía ese impuesto y que busquen el modelo 569 para proceder a lo que es la devolución de, de ese impuesto que se ha cobrado d e b i d a m e n t e Nos llega una pregunta sobre esta cuestión、eh, y la verdad es que、eh, bueno, pues、ahora mismo estáis estudiando ¿no? lo que es este tema porque la normativa. Decimos, ha, ha llegado en estas últimas jornadas. Nos pregunta un oyente que si no tiene facturas, si se pueden utilizar los extractos bancarios de haber pagado con tarjeta o bien los、eh, tickets. Y todavía la verdad es que yo no he leído nada al respecto. Esa duda también la tengo. No sé si Natalia o ha llegado ya esa aclaración. En el ticket normalmente suele venir lo que son los impuestos. Entonces puede, puede servirle. Solo que tenemos un plazo. Retroactivo referente a la devolución de, de las cantidades.、Mm. Es decir, no se devuelven así todas. Entonces, si en el ticket te proviene, proviene cuál es.、Eh, suele venir cuál es el impuesto, pues la verdad es que, que sí se podría solicitar la, la devolución, porque no todo el mundo solicita la, la factura.、Mm. Sí, que hay un plazo、eh, para presentar la. La solicitud,、eh, o sea, no existe un plazo limitado en sí、eh, para las personas que estén pensando en eh, reclamar eh, lo que es、eh, este céntimo sanitario, pero b、bueno, u、pues、el n o pues e plazo que existe es el, el habitual n o por parte de la ley general tributaria, que es de cuatro años,、eh, el plazo en el que prescribe. n o Entonces,、claro. eh, se podría reclamar、eh, todo aquello que nos hayan cobrado, en、eh, cuanto a、eh, bueno, pues gasolina,、eh, gasóleo, etc., durante los últimos cuatro años, por tanto, n o porque lo demás、claro. se ha prescrito. Claro, además deberíamos. Bueno, creo que pocas personas guardan lo que son los tickets、mm. o facturas desde cuatro años y menos en temas de, de gasolina. Lo que pasa es que sí sabemos que aquellos mayoristas o, o personas que se dedican a lo que es comercio de mercancías con camiones y cosas así, pues la verdad es que sí lo tienen, suelen tener justificados.、Mm. Lo que sí que intentaremos aclarar, si no en próximas semanas,、eh, esa cuestión que es fundamental, la de si valdrían. Eh, los extractos bancarios de haber pagado con la tarjeta de crédito, porque esto se hace mucho, sí que se hace、eh, o se paga en metálico o también, sobre todo, con la tarjeta de crédito. Y lo mismo con、eh, ese extracto de haber pagado una gasolinera, podría valer, podría valer.、Eh, no lo sabemos. Yo no sé, Natalia, si esa cuestión o, o la han aclarado ya o. Ya decimos que es muy novedosa esta normativa y por tanto. No, la verdad es que estamos ahí todavía porque no llegamos a conocer todavía toda la repercusión que puede tener y estamos ahí mediante el estudio. A ver, la, del, lo que es el articulado te recoge que puede ser mediante factura o cualquier documento sustitutivo. Cuando así sí lo establezca la normativa reguladora del tributo. Entonces ahora tendríamos que ir a la ley que. Reguló ese tipo de, de impuestos, ese tributo, y ver cuáles se consideraban aquellos medios de prueba a la hora de, de efectuar el pago.、Hmm. De todas formas, nos comprometemos a、eh, las próximas semanas, si puede ser el próximo、eh, jueves, dar respuesta a esta、eh, pregunta que es muy interesante de un oyente que nos decía si valdrían ¿no? los tickets. Los tickets parece que sí, pero、eh, también los extractos bancarios de haber pagado con tarjeta. Esto sería interesante porque si tenemos mirar durante los últimos cuatro años todos los pagos que hayamos hecho en gasolineras, si es que esto al final、eh, bueno, pues、se puede dar por válido o si、sí, desde la agencia tributaria lo dan por válida para la, la devolución. Estaremos atentos a esta cuestión que,、eh, bueno, sobre la que se está eh, trabajando, eh, sobre la que se están conociendo novedades en las últimas horas prácticamente. Y bueno, pues ya decimos que al menos la novedad principal es que existe ya un modelo normalizado a través de la agencia tributaria.、Eh, a través de internet se puede consultar、eh, las preguntas frecuentes sobre este tema.、Eh, y bueno, pues ahí se intenta dar、eh, solución y además se cuenta con el modelo concreto que hay que, que rellenar para solicitarlo.、Eh, Natalia, nos vamos a quedar aquí hoy con esos temas.、Eh, como hemos podido comprobar con la participación de nuestros oyentes, desde luego de, de interés.、Eh, de todas formas, lo dejamos para la próxima semana. El、eh, dar contestación ya con más detalle a lo que es todo este proceso de reclamación del céntimo、eh, sanitario. Así que、eh, muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado y gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz. Vale, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Natalia. Vale, hasta luego.